Olísona FM. We, we, we, we, Hola, soy Hermano L. quiero invitaros a todos y a todas a este viernes día 25 de 6 de la tarde hasta el cierre una pedazo de sesión en Saposesio juntamente con DJ Blacktrack. No, no, no. dato unos años le voy dando cañita a mi faceta de dj no por nada sino porque yo pues como que Desde que tuve oportunidad ya de pequeño siempre me gustó mucho el pinchar el hacer scratch y muchas músicas diferentes siempre me han gustado y siempre de alguna forma me ha gustado pues el compartirlas con la gente no y es muy bueno ver como la gente luego pues aprecia eso ¿no? el, los temazos que tú te pones pues se los estás poniendo a ellos y los estamos disfrutando todos juntos así que ese es un poco el motivo de la propuesta y de muchas otras no no Y lo que vamos a poner este viernes en esa posesión pues va a ser bastante dispar, bastante variado, ¿no? Porque en principio va a haber una dosis de reggae, ahí de ska, una dosis de jamaicano, pero claro, luego uno descubre que en Jamaica también hay muchas influencias del soul, del funk, la hubo. Y este viernes lo vamos a descubrir. Oh yeah. No, no.